Decimos no a esta política de ajuste del gobierno renovador porque no nos resignamos a lo que desde el gobierno nos quieren imponer con ese miserable aumento que fue dado en el último mes del 2,5, que lleva a que la maestra de grado apenas cobre la miserable cifra de 600 mil pesos y con lo cual, obviamente no puede afrontar los gastos, siendo que la canasta básica familiar está muy por encima de un millón doscientos mil pesos. Entonces, como docentes y en unidad con los trabajadores que no se resignan, levantamos esa bandera que obviamente tiene que ver con ese maestro de grado, con ese preceptor, con ese bibliotecario que hoy está pasando hambre, que está pasando, haciendo también pasar hambre a su familia o debiendo de ingreso dado que con lo que salarialmente está ganando no llega a cubrir lo que necesita para las necesidades de su familia. Por otro lado también eh, levantar la bandera que tiene que ver con el tema del desprocesamiento y la absol absolución de todos aquellos trabajadores que están luchando por el salario, por luchando por salarios dignos. ¿Sí? Así que levantando esa bandera bien en alto que tiene que ver con una campaña y apoyando a todos esos compañeros que el Gobierno de la Renovación persigue por luchar por salarios dignos. Y no olvidarnos tampoco, como siempre dice nuestro compañero Leandro, el tema Mónica y tantas voces también, el tema de los alumnos, de los chicos, de los niños que sufren hambre en las escuelas y por cuyas partidas escolares del comedor no son suficientes para satisfacer las necesidades de ese chico que muchas veces va porque a veces es su única merienda o su único desayuno ¿sí? o alguna posibilidad de poder comer algo, pero ustedes saben que para estudiar ¿sí? con el hambre no se puede. No olvidarnos tampoco de ¿sí? que hay distorsionamiento en cuanto a la pirámide salarial, dado que el docente que ya está en condiciones de jubilarse, está en una meseta con un 40% por encima de quien recién se inicia. Y también, obviamente, no olvidarnos de los, de los jubilados docentes, tenemos a nuestra representante también acá, María Blanca, que hoy nos acompaña, tal, siempre en todas las luchas, y tantos jubilados docentes, por los cuales siempre estamos levantando la bandera que tiene que ver con el salario básico, para que siempre pueda llegar una cifra a esos eh, jubilados docentes. Entonces, eh, visibilizamos hoy nuevamente un día más en la provincia, eh, con tantas movidas que ya se han hecho en distintos lugares, en distintas ciudades, rutas, calles y plazas. Levantamos nuestra voz y le decimos al gobierno de la renovación que no nos resignamos ante esa miseria, se ha aportado como una gran celebración para el maestro, para el, el bibliotecario, ¿sí? y levantamos nuestras voces y por eso hoy en unidad con el sector docente y otros sectores que también luchan como trabajadores, levantamos nuestra voz y visibilizamos la presencia, la lucha, y estamos hoy acá diciendo presente y no a la... Este, La, la persecución y a la criminalización de la protesta ¿sí? como una de las banderas fundamentales que tenemos que tener este, presente y ahora de acá a octubre así que bueno gracias